Este chat ha sido hackeado Abandonen la sala Y para que sigas disfrutando de buena música y ambiente bacano Te esperamos en chatbarrial.com Recuerda chatbarrial.com